...y ahora les invito a participar en la subasta insólita de cuarto milenio. El término sigue siendo polémico, algunos aseguran que significa subasta, debajo de la lanza... ...y al parecer un centurión con una poderosa lanza vigilaba la trata de esclavos. Siglos atrás, en Mesopotamia, lo que se hacía era la compra y venta de mujeres, siempre la primera, la más bella. Y durante todos los siglos hasta hoy, se ha seguido practicando este extraño arte que no teme a la crisis... Porque cada día suben más los precios de cosas extrañas, extrañas y misteriosas, que vamos a repasar con todos ustedes. La primera ha alcanzado precio récord, y tiene que ver, claro que sí, con historias desconocidas. Carmen nos trae esa figura, una figura que proviene en el fondo de la idea de los aztecas de la muerte. Ya saben ustedes que los aztecas tenían el infierno, el ultramundo, más extraordinario. Pero aquí está convertido en joya. Cuéntanos. Se llama por el amor de Dios. Ese nombre le ha puesto el artista Damien Hirst, que es uno de los más reconocidos autores de arte moderno. Ha sido subastada en eh, Londres y por ella se han pagado unas cifras astronómicas, sí que. Hay que decir que está compuesta de platino y de 8.600 diamantes el mayor de ellos, el que tenemos en la frente ya solo él, costaba 8 millones de euros 8 millones de euros solo esto que tiene Sí, pero tiene una curiosidad es que la calavera es real la calavera es humana la compró en un mercadillo londinense pertenecía a un hombre europeo de unos 35 años y ahora fíjate, se ha convertido en una pieza muy cotizada incluso grandes artistas como George Michael estuvieron detrás de ella porque querían comprarla precio que alcanzó esta calavera azteca moderna en la subasta hubo mucha polémica porque no se sabía bien quién la compró se dice que detrás de ella hay un grupo financiero que pagó 74 millones de euros 74 millones de euros el precio por esta reliquia sobrenatural vamos con más porque ha habido más huesos más fragmentos humanos que se han convertido en esto en polémica subasta últimamente Estamos hablando de cosas muy recientes. Voy a pedir a Juan Villa, que ha creado todo esto. Juan, buenas noches. Muy buenas noches, Sikero. Quieres les vele parte del secreto de esa otra calavera, que a mí sinceramente me parece siniestra. En ella la historia de una sociedad secreta. Una sociedad secreta es Bones, Christis. En Nueva York sacaba a la venta esa reliquia. Vemos que es un cráneo, dos tibias. Una de ellas tiene un nombre, Thor, que nadie ha sabido descifrar. Al Como parecer, el dios nórdico. Es un nombre... entre ellos conocido por algo, pero nadie de esta sociedad de Skull Bones ha revelado qué quiere significar. Tiene una especie de tapadera en la parte superior y se cree que fue utilizado como una urna. Sabemos que en esta sociedad hacen determinados tipos de votos, que cada año hay 15 miembros que pueden entrar a formar parte de esta sociedad y entonces se piensa que esos votos serán introducidos precisamente en ese cráneo. Y cráneo con polémica, al parecer, ¿no? Cráneo con polémica, porque justo cuando es sacada a la venta hay una familia, la familia del apache más conocido de toda la historia, de Jerónimo, ¿Qué cree que esos restos pertenecen a su familiar? Han denunciado ante el gobierno, intentaron parar la subasta, no lo consiguieron porque dicen que el que fue familiar de Bush, su abuelo, Eh, había pertenecido a los Skull Bonds y habían robado, habían profanado la tumba de Jerónimo, llevándose sus huesos y convirtiéndolos en esta urna. No se ha podido probar esa hipótesis, pero sí que es cierto que ha habido mucha polémica. Aún así, alguien la ha comprado, junto a 50 fotografías de miembros de Skull Bonds y toda una lista, un cuaderno negro, donde venían nombre por nombre todos los miembros de esa sociedad hasta el momento secreta y que ahora pueden ser revelados. Bueno, abuelo Bush, padre Bush y expresidente estadounidense Bush, que pertenecían a esta especie de logia universitaria, para algunos con muchísimo poder. ¿Cuánto se pagó? 15.000 euros. 15.000 euros por ese cráneo, dicen algunos, del famoso indio Jerónimo. Eh, Juan, si te parece, por favor, vamos dejando esto en su lugar, porque viene algo importante. Ahí está la calavera, llena de diamantes. Los restos, las reliquias, no de un santo, sino de un sabio que cambió la historia. De Galileo Galilei. Hace poco eh, salían a la luz los restos que habían sido comprados por un anticuario en una subasta tampoco muy importante. Sabemos que a lo largo y ancho de nuestro país se hacen subastas en muchos sitios, pero hubo una cosa que su intuición de anticuario le llevó a comprar una especie de busto donde había, pues como vemos aquí, un vidrio que contenía reliquias. Contenía dos dedos, aquí estamos viendo uno de ellos... Y fíjate, muéstralos en la cámara, son muy pequeños. Estos serían dos dedos y un diente, aquí lo tenemos, de Galileo Galilei. Llevaba un nombre inscrito, Galileo, y por eso le llamó la atención, la compró, no sabemos el precio que pagó, y después se lo llevó al Museo de Galileo en Florencia para que comprobaran, ya que ellos tienen en pertenencia... otro de los dedos de Galileo que le cortaron cuando fue sumado su cadáver en 1737 pero estas reliquias ...estaban perdidas desde entonces... ...no se sabía quién las tenía... ...hasta que ahora este anticuario las ha llevado... ...han comprobado con el ADN... ...que pertenecen a la misma persona... ...son los tres dedos de Galileo... ¿Por qué se los cortaron? Estaba preguntando la gente... ...se los cortaron precisamente para mantenerlos como una reliquia... ...como algo sagrado... ...porque con esos tres dedos había escrito... ...sus más importantes obras... ...la iglesia además recordemos que al final... Eh, ...dijo que había cometido un error... ...con este hombre tan importante a lo largo de la historia... Pero hay más cosas. Dentro de su tumba se halló también una mujer. Eso sería para otro programa, Iker. Por el momento se sabe que estas reliquias ya están junto con las otras. En total hay cinco restos de Galileo que pronto además serán expuestos en el Museo Galileo de Florencia. ¿Precio? El precio no se sabe, pero bueno, hemos visto que las reliquias de los siglos XVI, XVII más o menos, que tienen una cierta importancia, pueden venderse en el mercado actual entre 4.000 y 5.000 euros. Poco para... este hereje en su tiempo, y sabio que cambió el concepto del universo. Muchas gracias, Carmen, lo dejamos esto por aquí. Y hablando de cuadernos negros, como el de and Bones, pido que venga rápidamente a este thrill de subasta insólita nuestro compañero Luis Álvarez, que ya saben que hizo varios reportajes sobre un mago negro, un extraño mago negro que influyó mucho en varias generaciones. Luis, bienvenido, me traes primero esto, ¿verdad? Eso es. Porque hace poco también se subastaron unos pergaminos. Para que ustedes vean el nivel de reliquias que están surgiendo. Los pergaminos sobre trabajos secretos de alquimia de Newton, en un arcón. Los compró por 9.000 euros el padre de la economía mundial moderna, Keynes. Eh, y al parecer eran el retrato de la pasión de este científico por el misterio. Pero nos interesa incluso más ahora este cuaderno que traes aquí, este libro. Vamos a mostrarlo. ¿Qué es? Bueno, pues este es un libro, Iker, perteneciente. Son unas pruebas de imprenta, en realidad. pertenecientes al mago negro Aleister Crowley una de esas pruebas de imprenta con anotaciones manuscritas hechas a mano en el que digamos, eh, bueno era el No una primera edición, fíjate, tiene mucho más valor que una primera edición. Esto se subastó en Sotheby's en el año 1973 y alcanzó una cifra que puede parecer poco, para la época era ya bastante, que son 12.000 euros. 12.000 euros. Ajá. Y lo curioso de esta historia es quién pujó por ella, porque pujaron dos, eh, sobre todo uno de los grandes representantes de la música contemporánea, como fue Jimmy Page, de, líder de Led Zeppelin, y un director de arte de culto hoy día que es Kenneth Anger, digamos en su momento era un director de vanguardia que buscaba este libro en concreto y fíjate además porque es interesante saber cómo en aquella apuesta se comenta, eh, en aquella subasta, cómo apostaban doblando la apuesta una y otra vez hasta que Page con todo su capital alcanzado después de la venta de tantos millones de discos se hizo con este... Con, ¿Y cuál era es el secreto es plan. de este libro? ¿qué formulario mágico había aquí, había aquí dentro que interesaba tanto a estos compradores? Pues fíjate porque el libro tiene un nombre bastante normal, el jardín perfumado pero incluye una serie de fórmulas mágicas relacionadas con el tantra sexual, es lo que Crowley hablaba como magic con K, como eh, sexo tántrico, ¿no? fíjate que es una de las cosas que ha interesado siempre a todas estas estrellas del rock, ¿no? o gente digamos que está metida en la farándula ¿no? pero lo curioso, para que se haga una idea a los espectadores si sí quieres que si bien puede parecer poco 12.000 euros eh, ahora mismo si se meten en AVE Books y buscan los libros de Alistair Crowley originales. Tenemos una primera edición eh, de unos eh, 200 ejemplares, una tirada de 200 ejemplares, y existe el primer libro que lo podemos comprar en unos 33.000 euros. 33.000 un... euros, el legado del mago negro Alistair Crowley. Gracias Luis, como siempre. Muchas gracias. Miguel. Lo dejo por aquí porque vienen muchas más cosas extrañas, trozos de historia, podemos llamarlo así, trozos que hicieron historia, y los trae Santiago Gamacho. al que le pido paso rápidamente por aquí, viene armado el amigo Santiago, con una misteriosa daga. Buenas noches, Iker. Pues te traigo ni más ni menos que una daga que marcó la historia del siglo XX, y sobre todo en Rusia, la daga del príncipe Yusupov. Con esta daga, y otras muchas armas, eh, fue asesinado Rasputín, el monje... ...que tenía en sus manos a la familia imperial rusa... ...y que bueno, eh, algunos dicen que incluso podía haber variado la historia de este país... ...y quién sabe si evitado la revolución. Y digo muchas armas, porque fíjate, eh, Rasputín tenía fama de inmortal... ...o al menos eso decía él. Y lo cierto es que el príncipe Yusupov y otros conspiradores le invitaron a una cena... ...para matarle, una cena envenenada con cianuro, con cianuro bastante, eh, en bastante cantidad... ...cenó tranquilamente y aquello no le hizo ningún efecto. Sacaron una pistola, lo tirotearon, le pegaron un tiro en el corazón... ...y seguía, pudieron, vivo. seguía moviéndose. El príncipe Yusupov entonces sacó su daga del cinturón... ...y con ella le apuñaló y como trofeo le cortó sus partes. Por cierto que esas han sido subastadas también y están en un museo en Rusia. Pues aún así seguía respirando. Lo lanzaron a las aguas heladas del río Neva... y el día 28 de diciembre de 1916 el certificado de defunción de Rasputin con la autopsia correspondiente decía que había muerto ahogado ¿Cuánto se pagó Santi? Pues se pagó aproximadamente 13.000 euros por eso el precio lo consiguió Jim Williams 13.000 euros la daga que se introdujo en el cuerpo de Rasputin pero ahora pido mucha atención para un sepulcro muy famoso, Juan Villa, vamos a desvelarlo y no es exactamente la tumba que van a ver, la que se subastaba sino el espacio que estaba próximo, ¿no? Sí, porque la tumba que vayamos a ver es mítica es una reproducción, ni más ni menos que de la lápida de Marilyn Monroe siempre con flores frescas siempre con marcas de carmín los besos que le dan sus admiradoras y bueno, pues eh, como en todos los cementerios, está en un nicho y esos nichos pues tienen vecinos arriba, abajo y a los lados, pues concretamente la tumba de arriba propiedad de la señora Elsie eh, Pochner eh, Pues ha sido vendida recientemente Y ha sido desalojado su marido Ha sacado a su propio marido Sí, la verdad es que la cifra no eh, merecía Pero es que esta señora tenía problemas para pagar la hipoteca De su mansión, que no se está muriendo de hambre Y bueno, antes de vender su colección De pinturas, que incluye varios Picassos Pues dijo, bueno, casi, vendemos esto A este hombre ya lo enterramos en otro sitio Que por cierto, él insistió mucho Y le dijo como palabras póstumas Entiérrame allí, boca abajo Es decir, mirando hacia Marilyn O te perseguiré el resto de la eternidad Vaya, Vamos a ver si la señora Elsie no tiene la represalia ¿Cuánto han pagado por el sepulcro más próximo a la estrella del cine? Pues la nada desdeñable, cifra de 4 millones de euros 4 millones de euros por ese nicho junto a Marilyn Y hay una última cosa de una historia casi más del futuro, de batalla espacial Juan por favor, hay ahí algo, fragmentos de algo que también alcanzaron un precio récord Pues sí, porque lo que vamos a ver a continuación son lo que podrían ser rocas lunares. Y subastas de rocas lunares ha habido alguna, alguna también ha sido eh, malograda por la presencia del FBI... ...que la ha interrumpido diciendo que eh, todas las piedras lunares son propiedad de la NASA y del gobierno de los Estados Unidos... ...las piedras que lógicamente proceden de misiones espaciales norteamericanas... ...pero eh, aún así pues eh, ha habido algunas subastas de este tipo, sobre todo procedentes lógicamente de misiones rusas... ...misiones no tripuladas, que fueron allí, fue allí la sonda y regresó con algunas muestras... ...de hecho algunas de esas muestras eran diminutas, de tan solo dos gramos de peso... Y la verdad es que eh, las de las otras, pues eh, ahí la procedencia es varia, algunas son falsificaciones, y otras proceden de la gran cantidad de decenas de rocas vez que hay ahora mismo perdidas. Porque, por ejemplo, eh, la piedra que eh, la NASA, que el gobierno de los Estados Unidos, le regaló en su día al general Franco, nadie sabe dónde está. Pero es que no es la única. Es decir, de las decenas y decenas de rocas de este tipo que como regalo de cortesía hizo eh, el gobierno estadounidense, jefes del estado de todo el mundo, tan solo están localizadas a fe, a fe cierta 25 de ellas. El resto, que puede ser más del doble de esa cantidad, siguen perdidas y posiblemente alguna cabe en una subasta. Y estamos viendo que el precio sube, sube hasta... ¿qué nivel? Pues dos gramos, recuerda, o sea, nada, una chinita imperceptible... 400.000 euros. 400.000 euros por material de fuera de la tierra. Gracias Santi, como siempre. A ti, hasta luego. Y ahora nos marchamos con el objeto más grande y más insólito. Se ha hecho incluso un libro sobre esta venta en concreto. Juan, desvela el misterio mientras entra por aquí un hombre que se ha sumergido en el mundo de los tiburones. Nuestro compañero Gerardo Peláez. Gerardo, buenas noches. Hola Iker, buenas noches. Bueno, eh, esto no es una escultura, es no. un animal real. es real. Real como la vida misma, y su historia comienza en 1991. Es un tiburón tigre, fue capturado en las costas australianas, e inmediatamente después fue enviado al Reino Unido, vía marítima, con las condiciones adecuadas para que no se echase a perder, y en Londres un equipo de técnicos comandados por el autor de la calavera que presentaba antes Carmen de Diamantes, organizó eh, empezó a realizar esta obra. Eh, ¿Es un tiburón que está flotando en la nada? O en, formol, está en formol. Le tuvieron que incluso inyectar eh, 200 jeringuillas con formol, Y aún así, luego te lo contaré también si quieres, acabó echándose a perder, con lo cual tuvieron que sustituirlo por otro. El caso es que una vez finalizada la obra... El que era por aquel entonces mecenas de Hearst, eh, Charles Satchi, un, un magnate de la publicidad, eh, para que se hagan una idea nuestros espectadores, está detrás de todas las grandes campañas publicitarias del mundo, gran amante del arte, pagó 70.000 euros de la época en el año 92 por este tiburón. Los periódicos ingleses incluso le, tacharon, criticaron. le criticaron porque decían que había adquirido por ese precio un pez, poco menos. Eh, Satchi, que no es tonto, y eso lo ha demostrado su carrera, eh, lo que quería era realmente encumbrar a Hearst, hacerle llegar al número uno del arte eh, moderno mundial. Pasaron los años, Gers comenzó, comenzó a hacer contactos, a salir en todos los medios de publicidad, en todos los periódicos, su obra empezó a revalorizarse y el último golpe estaba por dar. Eh, hace relativamente poco, hace unos años, Sachi organizó una subasta en Socebis, de, la de las mejores eh, casas de subastas del mundo, y contó con toda la gente que es importante en el mundo del arte. Organizó la subasta y puso este tiburón, por, a la el, venta. por el que había pagado en el 92 70.000 euros, a la venta. ¿Y cuánto se pagó ahora en la segunda vuelta? En la segunda vuelta, un banquero eh, americano, Steve Cohen, pagó 10 millones de euros por un tiburón que tuvo que ser sustituido porque se echó a perder. 10 millones de euros por el tiburón. Arte moderno y ejemplo de lo que yo les decía: que está ocurriendo algo con las subastas insólitas. Gracias, Gerardo, como siempre. A ti, bueno, pues 10 millones de euros. En fin. Podíamos añadir más cosas? Ustedes piensen, es un signo de los tiempos y desde luego es un signo que demuestra que el misterio está de moda incluso en ciertos objetos. Eh, otro objeto que podría integrarse perfectamente aquí es por ejemplo un clavo, un clavo que dicen que pertenece a Jesús de Nazaret, a su propia crucifixión, aunque de eso hablaremos luego con especialistas. Se acaba de encontrar en un yacimiento muy concreto y tenemos que saber más, pero también podría estar aquí un viejo libro. de Miraculous Libri eh, podíamos hablar de el primer investigador de los temas del misterio del medievo ¿se imaginan? a un abad yendo en busca de extraños acontecimientos y dejándolos por escrito perfectamente cronista del insólito hace mil años